Estamos en comunicación, te contaba con Roberto l e i z a m ó n que es delegado allí en Primpar. ¿Cómo estás, Roberto Daniel Zambrana? Te saluda. Hola, ¿qué tal? l d a n i e l Buen día. Buen ¿Dónde? Bueno, ¿qué a n o s o t r o s está acá? Sí, sí, sí contanos. Acá. Sí. ¿Me, te, te, ¿Me escuchas bien? Ahí te escucho bien, sí. No, mira, nosotros seguimos avanzada con, con la s medida s de fuerza, con la planta parada y los portones bloqueados, esperando a que el ministerio hoy tenga una audiencia a las 3 de la tarde. Eh, eh, donde va a dictaminar va a dictar o la conciliación obligatoria con los despedidos adentro o la conciliación obligatoria con los despedidos licenciados.、Mm. Nosotros, desde ya, queremos la, la, la conciliación con los compañeros adentro de la fábrica.、Eh, estamos a la espera de que venga el inspector porque el viernes no dictaron e s o porque la empresa denuncia, no denuncia que hay ningún tipo de conflicto. Entonces, la maniobra que hizo la abogada fue、eh, eh, pedir solicitud a que manden un sector. Pero、sí. bueno, Acá seguimos en la lucha. Porque la semana pasada estaba previsto que tengan una, una reunión, justamente、no. el Ministerio de Trabajo, una audiencia a las 2 de la tarde. Supuestamente, la expectativa e s que ese día, el, el viernes mismo, se dicte la conciliación obligatoria. Eso no pasó. Eso no pasó, exactamente. La patronal hizo una maniobra, a donde, bueno. El Ministerio de Trabajo dijo que iba a mandar a un inspector para, para corroborar que la planta realmente está parada.、Uh -huh. eh, por, eso, por eso no ha visto ningún tipo de medida. Así que, recién hoy, a las 3 de la tarde, tenemos otra nueva audiencia donde el Ministerio se va a seguir con、si、una solución, supuestamente. La, pl、eh, la, pl la, pl la planta está parada desde la semana pasada. Exactamente. Nosotros venimos haciendo eh, asamblea de dos o tres horas por turno、uh -huh. eh, hasta el día jueves, y ahí ya、eh, retomamos una luchadura donde ya paramos directamente、eh, y s e g u i m o s parados hasta ahora para, ver, para tener una colección. Nosotros acá somos、eh, 46 familias las que trabajamos.、Uh -huh. eh, uno de los compañeros de e seguido、eh, tiene tres chicos、eh, y bueno. Es un, es un problema para todos.、Uh -huh. Ahora, ¿la empresa qué argumenta?、Eh, Habla de baja de producción, ¿cuál es la excusa para los despidos? No, mira, la empresa lo que hizo para despedir l o a los compañeros fue armarle causas,、eh, lo s llevaron causas falsas,、uh -huh. a donde no tienen, ellos no tienen ningún tipo de sanción.、Uh -huh. ¿Entendés? A、eh, donde argumentaba que estaban、eh, celulares, que, que cambiaban de turno a su antojo. Eh, que faltaba el respeto a, a los supervisores o encargados, donde es todo mentira, ¿entendés?、Mm. Y ni siquiera, ponerle que fuese así, ni siquiera、eh, hubo algún tipo de sanción previa al decido, directamente lo decidieron y argumentaron todas esa, esas cosas, como que, no sé, que hacían los trabajos mal,、uh -huh. eh, y que era a propósito para que le s d i e r a los clientes, o sea, e s todo completamente erróneo, por eso la planta está parada, de hecho, porque sienten todo identificado. A donde la empresa está m i n t i e n d o acá en l a fábrica, todos venimos a trabajar y nadie viene con mala voluntad.、Mm. Con, un, ¿Con estos últimos dos despidos son cinco en el año? Exactamente.、Eh, los otros despidos fueron、eh, porque los compañeros tenían lesiones provocadas por el tipo de trabajo que hacemos acá,、mm -hmm. y la empresa argumentó que no tenía tareas para darle, y de hecho. Eh, el Ministerio de Trabajo se d e s p i d i ó diciendo que no, no podía resolver nada y liberó las partes. Entonces, hicimos las denuncias correspondientes en la justicia, con entre las cautelares que solicitamos todo, pero le salió en contra. Así que bueno, ahora siguen igualmente con, con el tema judicial. Los otros compañeros,、mm. Roberto. Entonces, hoy la expectativa está puesta a las 3 de la tarde en la audiencia del Ministerio de Trabajo. Exactamente. Nosotros estamos esperando que tengamos una solución a favor para que podamos trabajar en paz, que es lo que queremos.、Mm. Bueno, desde aquí, obviamente, nuestra solidaridad y vamos a volver a comunicarnos en la jornada de mañana para ver si efectivamente se dicta la conciliación obligatoria. Ojalá con los trabajadores adentro y que bueno, esta presión y esta visibilidad、sí. del conflicto hagan que se dé marcha atrás con estos despidos. Ajá, bueno, yo te agradezco. Para que yo no te aclaré, vos me preguntaste si tenía algún tipo de, de problema económico en la empresa.、Uh -huh. No tiene ningún tipo de problema económico, es más,、eh, nosotros hacemos patas i n medicinal. Eh, eh, básicamente imprimimos el aluminio de los l i s t o s Y no tenemos ningún tipo de, de problema、eh, económico la empresa. Está pasando, es más, se está expandiendo, está por abrir otra gráfica en San Fernando también,、eh, sacando máquinas de e s t a f á b r i c a Claro. Hacen el packaging para la empresa Bayer, entre otras, ¿no? Para, para todos los laboratorios. Para t o d s a línea y, y los de segunda, para todos. m son más de 300 laboratorios los clientes de la empresa.、Mm. Roberto, te, que... sí, te agradecemos estos no, minutos tenemos... y bueno, vamos a volver a charlar mañana si te parece para ver si efectivamente、eh, se cumple con la c o n c i l i a c i ó n se avanza hacia la c o n c i l i a c i ó n obligatoria y、eh, bueno, se, se logra que los trabajadores vuelvan a, a su puesto de trabajo. Bueno, oye, muchísimas gracias ¿eh? por respetarnos un poco. de atención a nosotros. Un abrazo grande. Gracias, doctor.